El Gobierno ha avanzado en un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, con el CIN, que va a permitir dotar a las universidades de los recursos en términos de gasto de funcionamiento que、eh, todos entendemos que son los necesarios. Este ajuste,、eh, la idea es que. Finalmente terminemos con el, el, la discusión o con el desacuerdo que había en términos presupuestarios y、eh, se acordó que efectivamente el ajuste en los gastos de funcionamiento sean del en torno al 270%. Esto de no mediar ningún cisne negro, ninguna complicación, ningún imprevisto, se va a estar firmando, se va a estar formalizando. A partir del día lunes de la, semana, de la semana que viene. Esto, por supuesto, era un reclamo tanto de la CIN como de algunos sectores políticos, así que entendemos que es una muy buena noticia para todos.